Hola, buen día. Bueno, sí, como bien comentabas, tenemos abiertas las inscripciones para una nueva、eh, corte de capacitaciones. Este, en esta oportunidad la vamos a estar estableciendo para empleados municipales.、Eh, como bien todos sabemos, es obligatoria la capacitación en Ley Micaela, que es una ley que establece que nos debemos capacitar todos los que trabajamos dentro de la administración pública en lo que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra la mujer y en cuestiones de género. Entonces, eh, nosotros, eh, a partir de, de esta iniciativa que estableció la ley, en conjunto con la Secretaría de Género del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, Venimos haciendo、eh, distintas capacitaciones, tanto a nivel provincial como municipal, que ya nos han arrojado resultados sumamente positivos, porque gran parte de los agentes públicos se están capacitando、eh, en esta cuestión. Eh, ahora, en esta oportunidad, como bien decía, tenemos abierta s desde el 17 al 28 las inscripciones de un curso que va a comenzar a partir del 1 de agosto y se va a extender hasta fines de,、eh, del mismo mes. ¿En e s e sentido, el curso, cómo va a ser、eh, la forma? ¿Va a ser virtual o como en otras oportunidades? Sí, el curso es virtual, tiene la posibilidad de al ser autogestionado, de que lo pueda hacer mucha gente de forma masiva, porque no necesita tener un tutor a cargo. Esto simplemente se gestiona a través de la iniciativa de la persona que decide capacitarse, solamente tiene que rellenar un formulario de inscripción y a partir de la fecha que comienza el curso puede empezar a desarrollarlo. Bajo esta modalidad, como decía anteriormente, hemos podido capacitar a muchos agentes, llevamos 13.000 agentes públicos. Provinciales que se han capacitado en la IMICAELA,、eh, tenemos cerca de 500 que en los municipios se han capacitado también y en comisión de fomento llevamos 30. O sea, la idea es continuar con este plan、eh, para que se cumpla con la totalidad, como dije al principio, la ley establece que es obligatorio. Que nos capacitemos, entonces、eh, se lleva un relevamiento, se conocen los números para establecer cuáles son los lugares donde tenemos que fortalecer y hacer hincapié en que la gente se capacite en esta temática. ¿Qué crees que es importante, además, más allá de que esto, como bien vos lo decías, se establece por ley que todos lo deben realizar?、Eh, ¿qué, ¿Qué consideras que tiene importancia ¿no? para quienes e están escuchando y dicen, bueno, tengo tiempo hasta el 28 para escribirme, ¿por qué, ¿por qué me tengo que escribir más allá de la obligatoriedad? Porque, a ver, si bien más allá de la obligatoriedad,、eh, nos encontramos viviendo en un proceso social donde、eh, se vienen produciendo estos cambios, donde todos tenemos que estar sensibilizados, tenemos que conocer、eh, cuáles son、eh, estas temáticas, porque muchas veces nosotros por ahí、eh, tenemos establecido dentro de nuestra percepción que、eh, por ahí no tenemos el machismo i n c o r p o r a d o que no tenemos cuestiones que producen violencia en, en, en situaciones de género, pero.、Eh, En, en, bajo estos, estos paradigmas y estas posibilidades, uno empieza a visualizar cuestiones que por ahí están ocultas o que no son perceptibles. Entonces, dentro de la administración pública, dentro de, de un lugar donde se presta un servicio público, es muy importante que los que trabajamos y los que nos relacionamos con, con personas, con ciudadanos, tengamos bien en claro por lo menos esos conceptos que son iniciales, son básicos, sensibilizadores, pero que、eh, establecen una nueva mirada. Hacia cómo nos tenemos que manejar como personas, simplemente como seres humanos,、eh, y que estas cuestiones, estas brechas que hay entre los géneros, cada vez sean menos, y que por supuesto、eh, vayamos hacia una sociedad donde la violencia quede、eh, erradicada totalmente. Bien, muchísimas gracias entonces, Martín. Reiteramos, por supuesto,、eh, se encuentran abiertas las inscripciones. ¿Cómo se hace para acceder a ello? Nosotros tenemos las, las inscripciones abiertas a través de un formulario que está establecido en el portal de, del IPAP, que es portal iPAP.rionegro.gov.ar.、Eh, en ese espacio van a encontrar la nota y en la nota al final está el acceso a través de un link al formulario donde van a completar los datos que se le s requiere y la, la persona va a poder、eh, hacer este curso. Recordamos que en esta oportunidad. Es solamente para empleados municipales, el empleado público provincial no lo va a poder hacer, pero va a haber una nueva oportunidad para que el empleado público provincial lo realice. Buenísimo, entonces seguiremos atentos hasta el 28 e las inscripciones para municipales y, bueno, más adelante se abrirán las inscripciones para provinciales. Muchísimas gracias, Martín, entonces. Muchas gracias a ustedes.